Simplemente nosotros, como agrupación, estamos trabajando todos desde el primer día. Eh, solamente había quedado Jorge en un momento sin, y ya se retomó en sus este, eh, actividades. Creemos que por una cuestión de eh, de sentido común y aparte por el hecho de, de que todos este, los compañeros creen que, que tienen que estar todos trabajando. Eh, al, al no estar en el sindicato como este, como comisión, deberían estar cada uno en su puesto de trabajo, me parece, porque es una cuestión de respeto hacia todos sus compañeros también. Eh, simplemente eh, en, esa, este, en esa situación yo me siento realmente como que no me están respetando tampoco. Yo tengo 40 años de servicios acá y me parece que este, tiene que ser una decisión de ellos, de cada uno ponerse a trabajar por eso el, la emisión del comunicado para hacer público esta situación claro claro es como para que todos los compañeros este eh, que ya nos están consultando porque no es una cuestión de que nosotros lo des, lo ponemos solamente en el comunicado sino que cada uno de los de los empleados que, que, que nos consultan nos están diciendo por qué eh, estos chicos no están trabajando entonces nosotros no tenemos argumentos ya para, para poder ofrecerles creo que es una decisión que que eh, la parte este, gremial debería tomar y, y, que bueno, acá tienen que trabajar cada uno. Rubén, ¿vos qué, qué reflexiones haces en torno a esto? La misma eh, que mi compañera, eh, Cristina, pienso eh, igual, porque es una falta de respeto hacia el otro compañero. Yo, 34 años, ya que estoy en el hospital, tengo enfermeras eh, que cumplen, eh, trabajan sábado, domingo, feriado, porque el trabajo de enfermería, Eh, y cuando ven este comunicado, es vergüenza ajena. Nos preguntan a mí y no saben qué Pero Porque yo lo mismo que Cristina pienso es que la parte gremial, en este momento, el eh, interventor, eh, tendría que hacer algo, entender entendés? Con esta gente que, en definitiva, no está cumpliendo sus funciones, está cobrando sin, sin trabajar. ¿La ley que dice en ese sentido eh, tienen que reincorporarse hasta hasta que se empiece el periodo de elecciones? Eh, las no sí, sé, sí. La ley dice eso. Ellos no te, no están integrando una lista, digamos, un sindicato. Entonces hay un interventor hasta que se haya una era una elección. También estamos solicitando la elección, viste, rápidamente. Que todavía no, no hay fecha. Pero la ley dice, viste, si ellos estamos en de condiciones, nosotros estamos trabajando como una agrupación, ellos como agrupación tendrán que también dar el ejemplo de trabajar, ¿entendés? ¿Por qué crees que, que pasa esto, Cristina? La verdad que no, no te sabría decir, nos preguntamos nosotros lo mismo, qué es lo que está pasando, por qué no, no están trabajando cuando en realidad no tienen permiso gremial. Acá eh, los permisos gremiales se terminaron cuando hubo una eh, un normalizador, al estar el normalizador eh, no debería haber este permisos gremiales ya. Eh, la verdad que no, creo que la ley es clara en ese sentido, pero no sé cuál es el motivo por el cual no están trabajando. ¿Qué opinión te merece? Tengo, tenemos la información de que el otro día hubo pases a planta permanente aquí firmado por el Intendente y que estuvo participando el propio Suárez de, del acto. ¿Qué opinión les merece ustedes esta situación en el marco de que también ustedes están pidiendo que, que todo ese sector vuelva a trabajar? Mira, en realidad nosotros creíamos este, bueno, no creíamos sino que había eh, un, eh, un acuerdo anterior en la cual eh, a partir de noviembre del año pasado tendrían que haber pasado este no me acuerdo qué cantidad de personal a planta pero ya este, no eran las 40 personas que pasaron ahora tendría que haber sido muchas más y ya para este este año ya no tendría que haber más gente casi contratada. Pero bueno, no surgió, es, pasaron 40 personas que en realidad, este, bien por la gente que está, obviamente que pasó, pero hay otra cantidad de gente que está muy disconforme con todo esto. Entonces nos parece también este, que, que el, el normalizador tendría que haber, este, no sé, haber hecho algún poco más de esfuerzo como para ver qué, qué era lo que pasaba con la cantidad de gente que quedó afuera.